diferentes entrenadores la apuesta sería traer un técnico argentino es algo arriesgado ya lo manifestamos ayer en estos micrófonos porque en esta irregular campaña de Rangers donde desencadenó en la salida de Carlos Rojas ahora no es el momento de de experimentar y apostar con entrenadores que vengan desde el otro lado de la cordillera. Hay varios técnicos chilenos sin club y que tienen logros que exhibir en su currículum. Pero esto me hace volver a la etapa anterior cuando se trajo a diferentes entrenadores argentinos donde el único que dio resultado fue... Eh, Dalcio Giovagnoli y agreguemos a Roberto Mariani que obtuvo un subcampeonato eh, en el torneo de apertura del 2011 que permitió posteriormente a Gabriel Perrone eh, disputar esos partidos eh, frente a Everton pero en cuanto a metodología eh, sistema de trabajo resultados el único que algo dejó fue yo añoli ni recordar otros como Fernando Gamboa. Por eso eh, me parece muy arriesgado eh, buscar un entrenador argentino que seguramente no va a conocer el medio, se descarta eh, a, a Diego cela que dirige a Olimpo de Bahía Blanca, Osela trabajó en Chile eh, anteriormente, en San Luis de Quillota y Everton, y se manejan cuatro o cinco nombres. Hoy se seguirá dialogando con algunos entrenadores, y se dice que mañana debería estar de vuelta Jorge Yungue eh, con Martín Iribarne, y seguramente ya eh, con la oficialización del nuevo equipo, entrenador extraoficialmente entre los nombres que se estarían manejando circula el de Roberto Pompei y Fernando Teté Quirós. Quirós dirige Aldo Civi ha realizado una buena campaña en Deportes Concepción no le fue bien tuvo un breve paso pero la, la idea el perfil de entrenador Está muy de moda ese término. El perfil que buscaría la dirigencia de Rangers es que sea joven y se asume que no va a conocer el medio. Pero, insisto, eh, es una elección difícil. Acá en Chile, ¿cuántos entrenadores con currículum sin club tenemos que exhiben ascensos, eh, han dirigido en equipos importantes, vamos viendo eh, Raúl Toro, Jorge Chicho García, Gustavo Huerta, eh, y otros más eh, eh, que se me quedan en el tintero, pero técnicos hay para, para buscar, que conocen la, la primera vez, y y después no, no, no queremos monserga de que este que este plantel no lo armé yo pero repito en el fútbol no hay una varita mágica eh, con un técnico chileno también se puede correr riesgo nadie garantías garantiza resultados pero ahora eh, el, el entrenador que busca la dirigencia de Rangel que preside Jorge Yungue es de origen argentino y dentro de tantos nombres se maneja el de Pompey y Fernando Teté Quirós creo que esta nueva administración de empresarios talquinos tienen buenas intenciones, son gente decente gente eh, creíble honesta sana, pero el talón de Aquiles en este año y dos meses de administración es que no se han asesorado bien en materia futbolística. urgen en Rangers una persona que sea el nexo entre dirigentes y el cuerpo técnico, un gerente deportivo que conozca el medio, que tenga buenos contactos, Y por dar ejemplos de otros eh, clubes eh, que tienen eh, eh, profesionales en esa materia, algunos con buenos resultados, otros no tanto, pero tenemos a Juan Chamaco Silva en Cobresal, desempeñándose como gerente deportivo. En Iquique está Leonardo Pinino Más, en, en Universidad Católica José María Bulhugasich, en Unión Española Johnny Ashwell, en en O'Higgins no fue jugador pero tiene un largo pasado como dirigente Pablo Hoffman en Curicunido el Cachi Berthold en, y así por el estilo y Rangers adolece de gente que pueda asesorar en materia futbolística eh, al, al directorio porque se han caído en la traída de jugadores, por ejemplo. El mismo empresario que trajo a Sebastián Grassini habría influido en la contratación de Jonathan Massola. Y ahora también se está buscando un entrenador de origen argentino. Por eso, este directorio tiene solvencia económica, Eh, tiene buenas eh, ideas, eh, está muy cerca de adquirir el complejo de la constructora Independencia, tienen un club ordenado, pero todo de la mano con resultados deportivos. Y en, en, en esa materia creo que eh, se necesita una persona de fútbol que haya tenido vivencias deportivas para ejercer un cargo como gerente deportivo veremos, el tiempo será el mejor testigo tampoco podemos juzgar a priori al nuevo entrenador los resultados mandan y después de un, unos meses se va se va a evaluar pero apostar a un entrenador que no conozca la primera vez me parece muy arriesgado. Eh, a veces se da que llegan técnicos desconocidos para el medio y después se ganan un nombre en Chile. El caso de Dalcio Giovagnoli, uno de ellos, eh, campeón con Cobresal el, el semestre anterior. Pero es más grande, más largo el listado de entrenadores que han venido desde Argentina y han fracasado estrepitosamente, voy a graficarlo eh, en un par de nombres más recientes, el que estaba en Magallanes, por ejemplo, Claudio Úbeda, eh, el que llegó a San Luis de Quillota y acaba de renunciar, Mario Chiacua, y así podríamos estar largos minutos entregando eh, nombres de entrenadores que han venido desde el extranjero, y pasaron sin pena ni gloria por estos lados ¿cuántos? Eh, Julio César Falcioni en Universidad Católica ahí tenemos otro Diego Caña en Colo Colo Daniel Carreño en Palestino Gustavo Cisneros en San Felipe Cristian Díaz en Deportes Iquique Darío Franco en la Universidad de Chile, Fernando Gamboa en Rangers, Américo Gallego en Colo-Colo, Jorge Luis Guiso en Audax Italiano, Rubén Israel en Unión Española, Juan Manuel Job en Santiago Wanders, Víctor Marquezini en San Felipe, Pablo Marini en Audax Italiano. Y así eh, vamos viendo más técnicos que eh, fracasaron en el medio eh, chileno de origen eh, extranjero principalmente eh, argentinos eh, por ahí tengo ese listado eh, de Javier Torrente en Cobreloa, Marcelo Troviani en Cobreloa Humberto Zuccarelli en Santiago Wander ¿Ve? ¿Ve? Eh, es más numeroso el listado de técnicos que vinieron desde de el otro lado de la cordillera que fracasaron a los que triunfaron. ¿Qué nombres podríamos dar de entrenadores que se han ganado un prestigio en Chile? Jorge Luis Sampaoli, por nombrar uno. Eh, Eduardo Berizzo. Y independiente de esta campaña irregular con O'Higgins, pero también ha sido un aporte Pablo Vitamina Sánchez son los menos eh, Pablo Guedes en Palestino, ahí tenemos eh, otro otro caso eh, otro técnico que fracasó hace poco, en eh, Facundo Saba en, en O'Higgins ahí tenemos otro, otro de los malos por eso en, en más largo, el, Juan Antonio Pizzi también eh, obtuvo algo en Chile, eh, campeón con Católica. Sergio Marcarián, campeón con la U. Eh, y no son muchos. Eh, por eso por eso eh, digo eh, eh, que si uno eh, eh, elabora un listado, es más numeroso el de los que fracasaron a los que triunfaron, por eso y lo digo ahora eh, creo que Rangers no está para experimentar un breve alto y volvemos inmediatamente con señal deportiva a través de Fantástica en esta jornada de jueves 17 de septiembre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 que sabemos atenderlo como a ti te victimasen usted para nosotros es importante Estamos preparando un contacto telefónico para los próximos minutos en Señal Deportiva. Todo indica que el nuevo entrenador será de origen argentino. Y repito, por estas horas, eh, Jorge Yungue se encuentra con Martín Iribarne en Buenos Aires. y Son cuatro o cinco nombres que se están manejando y entre otros figurarían Pompei y el Tete Quirós. Pero se trataría posiblemente el Tete de un entrenador que no ha dirigido anteriormente en el fútbol chileno, que sea lo mejor por el bien de Rangers pero insisto este directorio de muy buenas intenciones tiene que asesorarse por eh, gente futbolizada para cambiar radicalmente el, la conducción en el manejo deportivo. Tienen que asesorarse con hombres de fútbol. Vamos con otras materias mientras eh, mientras eh, preparamos un contacto telefónico. Programación de la séptima fecha del campeonato de la primera división. La próxima semana, recordemos que no hay fútbol en fiestas patrias, el miércoles 23 de septiembre a las 20 horas, Universidad de Chile con Cobresal, el viernes 25 de septiembre jugarán a las 21 horas Deportes Iquique con Palestino, el sábado 26 de septiembre 12 horas con 30 minutos Unión Española con Universidad de Concepción. 15 horas con 30 minutos, Guachipato con Universidad Católica. 18 horas, Santiago Wanders con Unión La Calera. Y a las 20 horas, Deporte Santofagasta con San Marco de Arica. El domingo 27 de septiembre, jugarán a las 15 horas con 30 minutos, San Luis con Colo-Colo. Y cierran la fecha, el lunes 28 de septiembre, a las 20 horas, O'Higgins con Audax Italiano. En Termocol, venta de equipos de aire acondicionado, clase A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 tenemos un break por Fiestas Patrias, donde no hay eh, fútbol de primera edición, tampoco de la primera vez, y el lunes estaremos eh, volviendo nuevamente en el horario de las 13 horas con 45 minutos a través de Fantástica, el lunes. Y seguramente ya con el nombre conocido del entrenador de Rangers. Seguimos con algunas noticias de carácter nacional. La U evalúa con nota roja a su director técnico. Lazarte en la cuerda floja. La derrota con Audax por 3 a 1 agitó las aguas en la U. Algunos directores de Azul Azul estiman que la crisis futbolística del equipo no resiste más. Reclaman que no ven mejorías e incluso plantean pedirle la salida al director técnico uruguayo si no gana el próximo partido frente a Cobresal.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 Más informaciones que se han eh, producido en las últimas horas. Eh, revisamos. La Universidad Católica hoy disputa la revancha contra Libertad en Paraguay por la Copa Sudamericana. Busca una conquista inédita para equipos chilenos. Nunca un cuadro nacional ha revertido una llave en el extranjero luego de perder el primer partido como local. El elenco de Mario Salas se mide con libertad en Asunción tras caer en la ida 3-2 a en San Carlos de Apoquindo. Los cruzados buscan los octavos de final de la Copa Sudamericana en Paraguay. Van por la hazaña. Hoy, a las 21 horas, juegan en el Estadio Nicolás Leos con arbitraje del colombiano Vic Vilmar Roldán. Transmite fox Foxport Premium. Hoy, 21 horas jugarán en el estadio Nicolás Leos, Libertad de Paraguay, con Universidad Católica. En la ida ganaron los paraguayos 3 a 2 en San Carlos de Apoquinto. En teoría tienen las mayores posibilidades los eh, guaraníes, pero los partidos hay que jugarlos.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 hasta agotar stock en 11 Oriente 3 Sur y seguimos con más eh, informaciones en pocos minutos se acabaron los 7.979 abonos de galerías disponibles para los 9 partidos de local de La Roja en las eliminatorias a Rusia 2018 la poca asistencia de público a los estadios en el campeonato local que está muy desjerarquizado paupérrimas concurrencias eh, dista mucho de los partidos de selección eh, la, la selección juega a estadio lleno así que eh, esto viene desde las eh, clasificatorias para el Mundial de Francia 98 Chile siempre juega eh, a estadio lleno los partidos eh, por eliminatorias y Ahí la gente gasta lo que no tiene. Eh, no le falta la plata para ir al fútbol. Antofagasta está buscando nuevo entrenador que reemplaza a José Miguel Cantillana. Saldría de esta terna el Mostaza Reinaldo Merlo. Sueñan con Claudio Borgui y también figura Néstor Crapioto, ex técnico de Unión La Calera. Veo difícil que Borgui vaya a Antofagasta. Y San Luis tiene una cuaternna de posibles técnicos. Las mayores posibilidades son para Ivo Basai, Miguel Cheito Ramírez y también se habrían contactado con Jorge Garcés y Nelson Cotzio.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 expectativa está centrada en el nuevo entrenador que tendrá Rangers y que se va a confirmar en los próximos días. Lo bueno, bonito y barato en Comercial El Mono. Más de 10.000 artículos a su disposición. Precios a comerciantes. Atención de lunes a domingo. Todo lo que necesita para fiestas patrias en Comercial El Mono. Terminal de buses, local 22. Un breve corte y ya volvemos con Señal Deportiva a través de Fantástica.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 Estaba el programa diferente con estilo propio 100% original en vísperas del 18 de septiembre 14 horas 14 minutos saludamos a jorge garcés en señal deportiva eh, muy buenas tardes repito buenas tardes bueno, jorge te saludarte y ojalá sean buenas porque cuando vivimos ayer Uf... hemos vivido bien bien complicado el tema cómo te sorprendió este este sismo así es, por la naturaleza vaya que es complicado ¿no? a veces el ser humano se, se destruye ¿Es tan, es tan malo el ambiente entre en la sociedad Pepito que uno cuando pasan estas cosas dice mira que son pocas cosas un pequeño movimiento nos puede dejar a todos reducidos a la nada Pero bueno, es así, ¿qué vamos a hacer? Cambiar eso es imposible. Y cambiar esto, estos temas naturales también es imposible, ojalá poder, pero pero mira lo que estamos expuestos nosotros en cualquier minuto. Y ahí terminamos, pues ahí ya no somos nada. Pues. Todos aquellos que se creen tanto y, y que destruyen a la gente y que hablan mal de la gente y que inventan cosas de la gente y que nos estamos destrozando y deteriorando cotidianamente en la calle, en todas partes. Imagínate lo que pasa, por Pepito, en, en fracción de, de segundo, en casi minutos, se nos puede venir de todo abajo y, y el mundo y el país entero a tierra. Pero bueno, supongo que no me llamas para eso, será... Es un tema al margen. Pero muy contingente, porque es la noticia sí, claro. de las últimas horas... Eh... Sí, así es, sí. Jorge, en otro tema, ¿estuviste cerca de transformarte en el nuevo entrenador de Deportes Iquique? Eso sí, eso sí, hay una conversación bien cercana con el, con el gerente deportivo, desgraciadamente no con el presidente, <coughs> digo desgraciadamente porque el gerente deportivo es uno y, y buscan a veces intereses muy propios, entonces... Yo pensé en un momento que sí, porque la conversación fue tan agradable, tan amena. La gente me quería ya, yo me fue muy bien cuando estuve. Se daban varias varios matices eh, y fundamentos como para que yo hubiese sido. Y al día siguiente, bueno, los dos días después aparece nuevamente el regreso de, de Jaime Vera. Después me comentaron que, que la conversación había sido muy buena con con Pinino, pero que Pinino tenía su preferencia, su amistad y sus cosas con, con Jaime. Y ahora, eh, eh, eh, a través de, de la prensa, se dan cuatro nombres para llegar a San Luis de Quillota, Ivo Basay, eh, el tuyo, eh, Nelson Cozio o Miguel Ramírez. Eh, ¿ha, ¿Ha existido alguna conversación con los dirigentes canarios? Solo amigos cercanos a los dirigentes me han llamado. Nada más, no, ningún ningún llamado oficial, Pepe. ¿Cuál es tu visión del, del fútbol chileno actual, Pepe? Eh, a nivel de campeonato porque la selección chilena es el producto estrella pero el torneo local está muy desjerarquizado y cada día va menos gente a los estadios por lo que tú acabas de señalar por, porque el campeonato la verdad está muy lejos hay una distancia enorme entre la selección y nuestro campeonato porque el nivel futbolístico es es otro eh, el ritmo es otro Uh, las exigencias son otras eh, eh, es un tema que empieza por la formación viene por eh, el tema directivo también un poco antes era más de fútbol la gente hoy día <coughs> desgraciadamente no es así <coughs> empresarios eh, eh, gente que no, no conoce el medio que no conoce el fútbol y que contraten ellos hay que es un tema ya que hemos hablado tanto Pepe que la verdad repetir y hacerse repetitivo en esto no tiene mucho sentido <coughs> eh, y el fútbol bueno está decayendo en ese aspecto si bien económicamente hay más tranquilidad para los trabajadores del fútbol eh, hay mucha inseguridad en la parte deportiva eh, el caso mío hay en Rangel llegaron una cantidad de jugadores cuando yo estuve que, que yo no, no pedí eh la mayoría no jugaban al llegar seleccionaron tuve 7 8 partidos y nunca pude tener el equipo, ni siquiera me faltaba uno o dos, sino que eran 6 o 7 por partido, así que yo nunca tuve en cancha el equipo que yo más o menos podría haber eh, conformado diferente al plantel que tenían ahora eh, en, en, este, en esta etapa. Todos venían de jugar, todos venían de ser goleadores, todos venían de tener continuidad lo mío no, pues venía un año sin jugar operado, lesionado me tocó eso y al final salí yo como el culpable de todo pero en fin, ya está eso es lo que es el fútbol hoy en gran parte de, del país Jorge, se ahora en octubre se va a cumplir un año de tu salida de Rangers desde afuera, ¿cuál es tu visión de cómo se está manejando el club? y los resultados lo indican Pepe no. opinar yo a la distancia un tampoco tiene mucho mucho sentido y valor yo creo que la los resultados y las cosas como se han ido dando dan una respuesta definitiva yo tampoco me interesa y juzgar o enjuiciar a esta gente que está a cargo de ranger ahora, no para mí yo he hecho en el fútbol cosas que que nadie va a poder borrar con el codo pueden decir y y culparme, inventar muchas cosas, pero la verdad, este equipo de ahora yo lo hubiera tenido, sería distinto y pues todos saben la situación que llegué, pues si hubiera estado dos partidos antes de de, de a mi llegada cuando estaban en primera lo más seguro que el club estaría en primera pero eso no se valora eh. después pasó lo que todos conocen y, y era mejor dar un paso al contado entonces con gente nueva eh, gente que que recién llegaba al fútbol eh, quienes era más antiguos de fútbol como el señor Cruz tampoco se le tomó en cuenta en fin se encontraron con con un juguete nuevo y había que echarlo a andar y jugar y entretenerse y pues eso fue ello la verdad es que estaba yo estaba desencantado la verdad es que estaba ya prácticamente desmotivado y asumiendo mi responsabilidad nada más. entonces salí porque tenía que salir y, y salí bien parece no, no no hubo exigencia ni nada. Que no lo iban a ver en relación a Banker, por ningún motivo tampoco, ¿no? Para nada, si sí, hay un cariño enorme por la institución y por la hinchada, sobre todo, como me trató siempre. Ojalá que se mejore el tema, pues yo creo que con este plantel pueden estar ahí peleando arriba, no cabe duda. Tienen gente que, que conoce la división, gente que ha andado bien, que ha tenido regularidad. Y nada, todo da vuelta en la vida, cuando nosotros nos fuimos el cuarto técnico que llegó, llegó criticando de que el equipo no corría, y resulta que mi equipo mejoraba en los segundos tiempos, un equipo que está mal físicamente difícilmente puede superar al rival los segundos tiempos, y este equipo de ahora, bueno, lo analizan ustedes, yo no lo voy a hacer porque no me corresponde. Haciendo una comparación, ¿este equipo es muy superior al del año pasado? ¿Qué piensas tú, Petito? Eh, ¿Por nombres? Eh, sí, claro. Eh, me, en nombre, todo caso... Por, eh, por trayectoria, por nombre, por, por, por todo. Me parece, no, que hombres. me parece Jorge, que la defensa del año pasado eh, da más seguridad. Pero de mitad de campo hacia arriba hay mejores jugadores. Puede ser. Sí, pero la defensa del año pasado... Que nos lesionaron mucho. Pues Vladimir Herrera estuvo lesionado... <coughs> Pato Gurriel, Gutiérrez, estuvo lesionado. Fue fue complicado. Eran dos hombres importantes atrás. Pero hoy día la defensa de hoy todos venían jugando. Todos son jugadores que <coughs> venían con una continuidad absoluta. Nosotros del medio campo para arriba no. Ormeño hacía un año que no jugaba. Zamudio no jugaba. Eh, Falcone no jugaba. No. <coughs> Fernández tenía tercera edición, era Sandino, creo. Pontigo no había jugado nunca, Rayane. Digno González, ¿quién era Digno González cuando apareció contratado ese chico paraguayo? No existía. Aubone, como centro, lo traían como delantero, era mediocampista pero tampoco jugaba. El chico Villalobo venía de Católica a haber jugado 20 minutos en Copa Chile estoy dando nombre y, y que por favor la gente no, no crea que son excusas porque es una realidad y hoy día <coughs> compara a Digno González con Aubone y, y hoy día Malano con eh, con Orellana por ejemplo o Falcone que Falcone muy buen jugador pero ha sido un año que no jugaba habría que hacer un milagro ¿no? Entonces, no, no era fácil, no, no, no era fácil. El único que rindió realmente fue eh, que yo lo traje, que estaba en Santiago Moni, que tampoco jugaba mucho, pero tuvo un gran acierto en pelear su contratación, que al final tampoco lo quería mucho, que era ¿cállate? este chico que se fue a Coresal. ¿Cavión? ¿no? Cavión, entonces, que tampoco había jugado mucho, tampoco había tenido gran continuidad en Santiago Moni. Entonces. Ese fue el plantel que, que se conformó. La última hora, acuérdate. Jorge, y después de la salida de Carlos Rojas el martes, eh, ahora las miradas <coughs> están puestas y se encuentra en Buenos Aires eh, el presidente Jorge Yungue con el gerente Martín Iribarne buscando un entrenador de origen argentino. ¿Es una apuesta? Siempre va a ser una apuesta cuando llega un técnico extranjero, no cabe duda. siempre. Siempre acá en Chile le fue bien a Giovanoli y, y al resto no, más fácil. Llegar a otro país y sobre todo cuando llegan técnicos sin currículum, sin haber ganado cosas, sin tener un una espalda, es importante. Yo cuando fui a México venía saliendo de la selección y había sido campeón con Wander, llegué ya me paré frente a los jugadores que conocían y ni currículo, ni empezaron a creer y salvamos al equipo. Chaguares estaba en el último lugar. <ríe> Entonces trae técnico de apuesta cuando se quiere lograr algo. Cuando está en los últimos lugares no puede hacer apuesta. Cuando <ríe> quieres pelear algo importante tampoco. Yo creo, no sé, pero bueno, eso lo decide el, el directorio y y ellos sabrán cómo manejan su, su institución. Ojalá cierten esta vez y sea importante, sea beneficioso para para ranger si aquí lo más importante es Rangel, aquí no es ni garcé ni, ni Giovanoli, ni, ni, ni Perrone, ni, ni directivo. Aquí ranger es lo más importante, su hinchada, su gente. Ellos son los que han sufrido tanto históricamente en nuestra institución. La, la historia indica que Rangers no resiste más de tres años en la primera vez antiguamente denominada segunda división ojalá que así sea que se repite que, que no sean dos años sea, que no sean tres que sean 2 como máximo que este año está la posibilidad de subir sino que duda que está con ese plantel está la posibilidad de subir Jorge, eh, eh, ¿estás de acuerdo eh, que los clubes en Chile tengan gerentes deportivos? Sí, lógico. Pero de fútbol. Ya. <coughs> de fútbol ahí en Talca hay gente que jugó fútbol, hay exjugadores que podrían eh, asumir, mira, Boris González se fue a Cobreloa estando ahí en Talca, podría haberse quedado en raño. Carlitos está en Talca, ¿no? Tiene una escuela de fútbol de la U. ¿Carlos Garrido? Carlitos Garrido ya. también está ahí, ahí. Yo estoy nombrando dos así que se se me pasan ¿no? por la mente. está Este otro chico que le tengo muy, un gran aprecio, que nunca lo dirigí también, que terminó en Curicó, me parece que está ahí en Talca, radicado de... Peladito este. El Dunga Pinto. El Tunguita también está ahí, el Dunga. O sea, eh, Talquino y ya hay, hay gente de fútbol eh, y ellos se pueden preparar porque viene de forma en que estudian la NFP también eh, eh, está dictando cursos eh, en el INAF. Gerencia deportiva y eso pueden hacerlo. <coughs> pueden hacerlo, el mismo flaco de Yaceca está ahí de coordinador. Y, Está estudiando también administración. Viste, claro, todo eso es importante, todo eso es fundamental, que haya ese tipo de, de gente con la experiencia de camarín, que sea realmente un nexo entre el jugador y, y, los, y los dirigentes, y los técnicos. ¿Quién debe armar los, eh, un plantel el, el entrenador o ahora eh, bajo el modelo la sociedad de anónimas eh, tiene que ser en conjunto con los dirigentes yo creo que siempre fue en conjunto porque está la parte económica también yo les puedo pedir a Messi no me lo pueden traer pero tienen que haber eh, opciones yo generalmente doy dos o tres opciones por puesto y ahí los dirigentes ven el tema económico Pero lo que es extraño es que uno llega al club y ya tengan dos o tres jugadores contratados y sin ni siquiera pedirte la el... <coughs> opinión. ¿Los dirigentes chilenos saben de fútbol? Algunos conocen. Saber de fútbol ya es un tema un poco más Bien. profundo. Pero... ¿Conocen de fútbol? Algunos sí, por el tiempo. Los lo antiguos sí, generalmente. Ricardo Ahumor. sánchez Ahumor. Ricardo Ahumor, Reinaldo Sánchez ellos donde eh, valentín camperllán el que tuvo tanto años en, en aula ahí hay, hay gente que, que que lleva muchos años metido en el fútbol indudablemente que van conociendo la materia o sea, no cabe duda jorge y hay una palabra que está muy de moda y ¿eh? cada vez que un club busca eh, entrenador eh, dicen eh, eh, hablan del perfil el perfil de entrenador, ¿qué, qué, qué, qué abarca esa, ese término? Eh, porque a veces eh, el perfil es muy distinto. Por ejemplo, eh, eh, se, se habla de una cuaterna en San Luis. Creo que es muy distinto el perfil entre Ivo Asay a un Nelson Cosio. Creo yo, ¿no? Sí, y, y, y, y, y, ¿por qué, ¿Qué quieren decir los dirigentes cuando hablan del perfil? Hay que preguntarle a ellos, la verdad. Ya. La verdad es que... A mí, yo estuve en un momento conversando con Católica y tampoco era yo el perfil, parece, de Católica llevaron al fantasma Figueroa. <ríe> y el fantasma no, por ningún motivo, reúne el perfil de los cruzados. Bueno, por eso te digo, no. Es una forma de decirte que no, nada más, que no te quieren, no, no, no eres del agrado y, y eso, no. Imagínate. Jorge, la dica ¿Mm? estaba la posibilidad de que fuera, ellos dijeron que no, que eran algo polémico, que eran muy conflictivos, conflictivo. al fantasma Jorge, eh, con el plantel que tiene Rangers, ¿da para pelear los primeros lugares para animar el torneo o no? Pero díjase un rato, Bert. Sí, pero es, pero no para es que pero comparándolo con equipos como Cobreloa, Everton, Y... Da para pelear Da para da pelear, pelear. Ah, Lógico Y Everton le ganó con poquito el otro día <coughs> Con poquito, yo estuve en el estadio Un poco No, no. no era no, no, no, no era un equipo que digamos Everton está sobre ranker el nombre en, no <coughs> O sea, sí, se veía más ordenado Se veía un equipo que sabía bien lo que quería Sí, sin duda Cobreloa Ahí, Cobreloa Ibere que era el colista Fue allá y Perdió con ellos en el último minuto Con bueno, los descuentos En Calama Hay que Falta todavía Y vaya que falta mucho En el fondo la sumatoria de dos campeonatos Así que <coughs> Y aquí más, pueden pasar muchas cosas. Coquimbo hizo una gran Copa Chile, se hablaba, estuvo perfecto, viene, hoy colista. Tan relativo. Mira lo que pasó a un equipo que a mí, la verdad, no veía por dónde. Y le gana uno de los punteros y lo golea en su casa. Entonces ahí, ahí se puede. San Felipe tampoco, San Felipe no empezó bien para nada. Hubo muchos altibajos y vista puntero también. Temuco sí, Temuco, entonces es una cuestión de alcanzar cierta regularidad ganar un par de partidos, creerse el cuento, como decimos comúnmente y tener una idea clara de que los jugadores te crean, de lo que los jugadores te entiendan de que hay una convicción en lo que se va a hacer en lo que se ha trabajado Jorge. pero sí, por plantel si tú analiza el plantel lo no sé, yo yo solo pienso en Malano y, y Orellana, que se me viene a la mente ahora, en este minuto. Y, y veo los, los delanteros de los otros equipos y, bueno, imagino la cantidad de goles entre los dos del torneo pasado. Jorge, y en otro tema, eh, aparece un reportaje interesante el día lunes sí. en un medio capitalino. En Chile los entrenadores sí. cada vez duran menos, sin considerar los interinatos, en los últimos cinco años, solamente en primera división, 89 técnicos pasaron por la categoría. Claro. ¿Por qué en Chile los entrenadores cada vez duran menos? Y en Chile en muchas partes. No hay mucha paciencia, digamos. Vamos a tratar de restablecer el contacto con Jorge Garcés eh Sí, se nos cortó el llamado. Ahora sí eh. Pero mira, yo creo que el tema el tema es porque pasa por muchas cosas. Hoy día hay mucha presión, hay muchos intereses creados. la sociedad está inquieta en general. Antes no se veía tantas peleas, tantas tantos partidos suspendidos por por la hinchada. Hoy es diferente. Hoy es distinto. En la calle tú andabas tranquilo, hoy día tienes que andar preocupado de todo, de que te vayan a robar, de que te vayan a chocar, de que te insulten. Es un tema de presión, un tema de, de, de, de querer... Hoy día, un resultado un partido pasa a ser más importante que la vida de alguien. No no, no lo puedo entender, Pepe. jorge eh. Y los dirigentes se dejan llevar por eso. Empieza la gente a gritar... ¿verdad? Y detalles. Bueno, yo de Rangel a mí, yo me fui porque en el fondo era ya casi eh, poco soportable la situación con con algunos directivos, no todos. Pero tu salida no pasó sí. por una presión de de la hinchada. No, por eso te digo. No, la hinchada siempre me tuvo respeto, y hasta el día de hoy. Yo cuando voy a Talca me paseo por la calle con tranquilidad y la gente me pide que porque no fui o que vuelva, etcétera hay un cariño y un respeto hacia hacia mí y hacia mis directores, si aunque quieran decir o inventar lo que quieran, ahí está ahí está, si yo nunca no, no inventé ni lo robé nada a nadie. Me haber salvado aquí por subir equipo, ser campeón, dirigir la selección, no. nadie me regaló nada, pero tú lo sabes. O sea, yo... La gente lo sabe. Jorge, final finalmente que estuviste en las dos Verea, ¿qué es más fácil para un entrenador? ¿Tratar con dirigentes de las antiguas corporaciones donde había un presidente, un tesorero, un, un eh, presidente de la comisión de fútbol, eh, eh, o tratar ahora eh, en las sociedades anónimas con accionistas, con los dueños de los clubes? La de antes. ¿Por qué? Por lo que te decía al principio, más de fútbol, eh, más amor por el club, más pasión, Y gente más de fútbol, mira que Reinaldo Sánchez era un tipo jodido. Lo subí, lo mantuve y fuimos campeones. Y era complicado. Entonces, después cuando fue elegido este señor en la presidencia del fútbol chileno que me quiso llevar antes a la selección, eh, este señor que era mayor de la U. Ma ¿Mario Mosquera? Entonces, Mario Mosquera, dijo en una entrevista dijo, a mí me gusta hacer dijo, por lo que ha hecho en Wander, uy, se rió un poco, dije por haberse llevado bien con Reinaldo Sánchez, que no era fácil, se reía. Y claro, pero Reinaldo era de fútbol. ¿Y qué es lo era más? Fútbol, nos cantábamos hablar de fútbol, nos matábamos la risa, y broma, ¿eh? y una vez le dije, hágame el equipo usted, a ver, y le puse una pizarra, y me maté la risa después. Todos los que estábamos en lareía porque él era muy folclórico empático pero era distinto era y el hombre amaba el club era verde entero entonces después se fueron perdiendo la identidad de los clubes ¿no? y qué es lo en más difícil que es lo más difícil de tratar ahora en la sociedad anónima con los dueños de los clubes con los accionistas el, primero el, el poco conocimiento de fútbol y, y segundo de Estamos generalizando, Pepe, hay algunos que sí tienen algunos conocimientos, lo que te decía anteriormente. Y como tienen la plata, se sienten dueños y señores de traer jugadores, estratégico, de técnico, tomar decisiones de esa manera, de forma irresponsable y con la absoluta responsabilidad de que ellos son los que pierden o ganan, digamos en el fondo. Pero hay gente que sabe, gente que es distinta, pero bueno, por eso te digo, es mejor para mí tratar con los anteriores pero convivir eh, profesionalmente con los de ahora porque antes no te pagaban y pasaban 60 días, 90 días <coughs> los meses tenían 60 y 90 días, entonces era muy complicado manejar un camarín donde económicamente los muchachos no tenían dinero ni siquiera para movilizarse, entonces no fue duro, esa etapa fue dura muy pero muy dura Siempre un agrado eh, dialogar eh, de fútbol y eh, una felice de fiesta patria eh, eh, para los chilenos tiene un sentido muy especial las fiestas sí, patria hay que tener cuidado sí, con sí, los sí, la eh, con los accidentes eh, sí. sí sí esperemos que sea es que no, no, no soy muy amigo de esta fiesta Pepe. la verdad yo no yo no le deseo felicidad a nadie en esta fecha porque Yo lo único que pido es que la gente aproveche de descansar en estos días, eh, distraerse un poquito de su trabajo, compartir con sus familias, pero pero la verdad, ni por muchos mensajes que uno envíe... Eh, ayer en Coquimbo, en esa zona, de, en el terremoto ya, entrevistaron ahí a una gente, andaba todo oscurado, ya tirado, y no sabían lo que estaba pasando. Y, y esa misma gente después se sube a un auto, conduce... Oye, gente, esta, esta fiesta, Jorge, la verdad es que son son de mucho tomar y de mucha irresponsabilidad. A mí no me gustan para nada, la verdad, no. Jorge, a propósito de no. las fiestas patrias, Colo-Colo brillante puntero hasta el momento, ha ganado los 6 partidos, 100% rendimiento y sí, como premio, días, y como acá. premio y como premio el Coto Sierra le va le dio 3 o 4 días libres a los futbolistas. Eso es bueno o es malo? 4 <coughs> días. Es mucho? Pésimo pésimo ¿Por, ¿por qué? en el año 2001 cuando fui campeón con Wander entrenamos el 18 y el 19 andaban todos con la cara larga <coughs> y el día 21 22 agarramos a la U acá en y le hicimos 4-1 ahora vienes en sus casas a celebrarles, que se mataban de la risa claro sino el cuerpo y el organismo y el jugador de fútbol chileno no no, no, no es para <coughs> eso. Si no, démosle permiso a Vidal para que vaya al casino un ratito. Para <risa> que un botón, mijito. Sí, sí. Eh, veremos qué, qué sucederá con Colo-Colo si... No, pero si Colo-Colo va a ganar el campeonato, Pete. Y lo digo ahora con suma responsabilidad. Y lo puedes recordar a final de año. Va a ganar caminando el campeonato. ¿Está por sobre el resto de los equipos? <coughs> sí, pero está muy malo el fútbol chileno, Pete. Si Colo-Colo tampoco entusiasma, a mí no es un fútbol que me entusiasme, me tostó, es muy lateralizado, mucha tenencia <coughs> Pero aparece Paredes y te hace un gol de otro partido. Ah, aparece Fierro, aparece Vecchio, no, ellos. Están en otra. Católica que podría haberle hecho el peso, está muy confundida. La U, ni hablar. ¿Quién le puede hacer el peso? ¿La U de Conce? No. <coughs> no, la U de Conce ya ya perdió y eso le puede afectar, no, Oguri tampoco, no. No. Colocolo -Colo es campeón, te lo digo ahora y faltan mucha fechas Y caminando, y si quiere darle una semana, le puede dar una semana y y aparece Pared en un partido y te gana el partido y te hace dos, o tres túneles y te hace un golazo. Y... No tiene hoy hoy Colocolo -Colo no tiene rival. Lo que pasó mucho en, en la etapa de de Borges cuando estaba bravo en el arco. <coughs> cuando estaba Alexis Sánchez, Chupete Suazo. Matías Fernández. No, no, no, no tenían otro equipo, ya tenían toda la selección chilena. Hoy día está pasando un poco, Colo Colo camina solo. Va a perder, en algún momento va a perder un partido con el que menos se lo espera, sin duda. Pero tiene cuenta en el banco hoy día tranquilamente. Jorge, un abrazo desde la distancia y estaremos conversando de fútbol nuevamente en otra oportunidad. Buenas tardes. Que se porten bien los talquinos. Sí. Un abrazo. Ya, un abrazo. Bravo. Jorge Garcés, Peineta Garcés, en diálogo con Señal Deportiva. 14 horas 44 minutos. Un alto con nuestros auspiciadores y volvemos con Señal Deportiva en viesperas de Fiestas Patrias. Sin duda, no serán como... Jornadas anteriores, de igual forma el chileno va a celebrar, pero está la tristeza por lo que están pasando nuestros compatriotas del norte del país, eh, del norte chico, de Coquimbo, Illapé, Los Vilos, todos esos lugares por el eh, terremoto, diríamos, 8.4 que hubo en la jornada de ayer. Como antesala de las fiestas patrias, pésimo, pero Chile siempre como país ha tenido que luchar contra los embates de la naturaleza un alto y volvemos inmediatamente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 Thermo reparación de estufas, 223-85-40. Thermo cold, reparación de lavadoras, 223-85-40. Thermo cold, reparación de refrigeradores, 223-85-40. 25 años de experiencia, repuestos originales, atención a domicilio, garantía total. Thermo Colt, Dos Sur 1791, Fono 223-85-40.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 Domingo por la mañana, la cola no quiere avanzar Después la inmensa alegría, la barra celebrando el gol Tuvo un sueño, y el sueño Continuamos con Señal Deportiva, de sueño, a través de Fantástica Un programa diferente, con estilo propio, 100% original Se hizo cargo de Deporte Linares un día jueves y perdió estrechamente con Deportes Valdivia el fin de semana. Le hizo eh, guerra al elenco que dirige la vieja Reynoso, que es uno de los animadores de la segunda división profesional. Duro panorama, Linares ha perdido todos los partidos. Esto significó la salida de Héctor Balocci, y fue reemplazado por un conocido nuestro, que trabajó en Rangers un par de años en la administración anterior. Incluso, alguna vez en un interinato le ganó de muy buena forma a Huachipato eh, en Talca por 2 a 1 antes que llegara Dalcio Giovagnoli. Eh, Jaime Pacheco en Señal Deportiva, muy buenas tardes. Hola José, muy, muy buenas tardes, un saludo a toda tu audiencia. Eh, le hicieron un buen partido a Valdivia. Sí, una muy buena respuesta individual la colectiva de los muchachos. Nos faltó un pelito nomás para haber coronado una muy buena actuación. Eh, trabajamos dos días con el equipo. Está, bueno, hay una crisis importante en términos deportivo y, y estamos asumiendo ya con más tiempo ahora porque el partido de este domingo con Lota, que va adelante nosotros a dos puntos, se suspendió. Eh, ¿Le viene bien este receso? Muy bien, porque además de eso, José, pues, recuperamos muchos jugadores que están lesionados en rigor finales, contra Valdivia jugando casi sin delanteros, porque ellos estaban, algunos con 1-15, otros con torturados, producto que tampoco Linares hizo pretemporada de manera que nos, nos pidió a maltraerse esta semanita de, de trabajo y quedaron algunos torturados. ¿Por qué tomó este fierro caliente? Eh, eh, ¿Sería una hazaña eh, mantener a Linares en la segunda división profesional? Por supuesto, bueno, la carrera del técnico está sujeta a estas cosas porque eh, yo estoy de acá, yo estoy de acá, así que me llamaron. Eh, había que hacer algo por la institución, que estaba muy complicada y bueno, tengo afortunadamente la experiencia y cuento con el apoyo de mucha gente acá y lo más importante, que hubo una muy buena respuesta de los jugadores, que son los más importantes. ¿Venía trabajando en las divisiones menores? Claro, trabajamos un año con las divisiones menores, después de tomar un receso, se, se dio el... el decidió no seguir trabajando, yo estaba en Santiago, asesorando en los de Santiago y me llamaron y bueno, empezamos el trabajo acá en el Linares hace muy poco. Jaime Pacheco, en Señal Deportiva, eh, cinco derrotas en igual número de partidos hasta el momento, ¿cómo levantar a un equipo que está eh, caído anímicamente? Bueno, lo primero es eh, levantarlos, como usted muy bien dice, anímicamente, reforzar a los muchachos la parte psicológica, Eh, aunar el grupo, eh, en ese sentido, a muy buena respuesta. Tratar de poner lo más rápido posible la nivelación de la parte física, porque recordemos que acá no se, no se hizo pretemporada. Y hasta una semana anterior, eh, al iniciarse el campeonato, no se sabía si Linares participaba o no. De manera que el trabajo es titánico, pero bueno, nosotros... Eh, los, los técnicos están para estos grandes desafíos en mi tierra, como le decía, y, y lo asumimos. Si no me equivoco, ¿descienden tres equipos a tercera edición? Descienden tres equipos, es verdad. ¿Y ahí hay plantel para luchar por la permanencia? Mire, me encontré eh, afortunadamente con un grupo de jugadores que están muy motivados en eh, en diciembre nuevamente podemos reforzar lo bueno que hay y ya de cara, digamos, a tratar de optar por la permanencia que es donde estamos apuntando todo el trabajo, digamos. ¿Está compensado el plantel? Eh, hasta el momento sí, faltan, faltan algunos puestos importantes. Eh, recordemos que este equipo es muy joven, porque el primero tiene 20 años, entonces eso también juega un papel importante Um, es importante en términos de cuando no se da los resultados, tratar de sostener eh, la parte psicológica. El resto son jugadores de muy buen pie, son jugadores que, que tienen que nivelar, son jugadores que tienen que despertar y esperemos que eso sea a corto plazo y empezamos ya a sacar resultados. Físicamente, ¿cómo están? Porque comenzaron a entrenar, este equipo se armó muy encima del inicio del torneo. Como le decía, a, a dos semanas, a una semana de, de iniciarse, no se sabía si se presentaba o no, ¿no? aquí tenemos un trabajo bien importante con el esfuerzo técnico de tratar de nivelar lo antes posible a los jugadores. De hecho, nosotros esta semana eh, estábamos trabajando eh, corrido y hoy día nos avisaron que el está suspendido, de manera que esta, esta vara nos va a servir mucho para tratar de, de como le decía, de, de, de poder... Eh, Eh, nivelar al, al resto del grupo que, está, que se quedó atrás En otro tema, Jaime Pacheco ¿nunca quedaron claros los motivos de su salida de Rangers? No, al menos cosas medias complicadas yo soy del estilo en que siempre salgo de los lugares sin crear problemas, al contrario agradeciendo a la gente o, o estaba participando y, y bueno, desde ese punto de vista eh, yo, yo encontré que soy injusto porque dicen solamente cosas buenas allá y de la noche a la mañana un poco arbitraria la, la, la, la gente que, que se puede de la administración fin y, y nunca me convencieron de cuál fue realmente la, la situación de, de mi salida Jaime, gentil por dialogar con Señal Deportiva y creo que en estos momentos eh, aparte de entrenador eh, pasó a ser bombero, pues, lo, lo están llamando para pagar un, <risa> un tremendo incendio que hay en Linares sí, la verdad José es que eso es así pero usted sabe, nosotros Estamos eh, en esta situación, eh, la vamos a revertir, y bueno, ese también los grandes problemas son grandes también eh, expectativas de, de que la gente se exige en el trabajo, se exige es que estamos haciendo un trabajo muy profesional de acuerdo a lo que tenemos, y nada, por pues, esperar que las cosas se den, estamos en eso nosotros, y y, y, y nada, por pues, agradecer este, este este contacto, José, y soy un agradecido todo el mundo y de eh, que estamos trabajando. Buenas tardes. Buenas tardes, José. Buenas tardes, José jaime pacheco entrenador de deportes linares titánica tarea tiene con el elenco albirrojo descienden tres a la tercera edición va último perdió los primeros cinco partidos lo que motivó el despido de héctor balocchi debutó contra deportes valdivia perdió estrechamente pacheco así que sería una hazaña si logra mantener la categoría. Lo bueno, bonito y barato en Comercial El Mono, más de 10.000 artículos a su disposición. Precios a comerciantes, atención de lunes a domingo. Todo lo que necesita para las fiestas patrias. Comercial El Mono, terminal de buses, local 22. Kiosco de diarios, revistas, confites de Alfredo Gaete Tapia. Alameda con Uno Oriente, La Esquina Buena. Noticias de las últimas horas. Marcelo Moreno Martins, delantero boliviano, anunció su renuncia a la selección por problemas con el director técnico Julio César Valdivieso. Será difícil mantener un clima saludable. El entrenador pone en duda la profesionalidad de los jugadores, declaró. Diego Armando Maradona manifestó su apoyo al príncipe Jordano. Alivín Al Hussein en las próximas elecciones de la FIFA y criticó al francés Michel Platini. Comillas, Blatter le enseñó a robar a Platini. Hacen ver que están separados, uno en la FIFA y el otro en la UEFA, cuando en realidad siempre han estado uno al lado del otro.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 le ofrece pollo, cerdo y pavo, carne sur, 11 oriente, 3 sur. Carne sur atiende todos estos días hasta agotar stock en 11 oriente, 3 sur. Y en el cierre, esperar que la elección del nuevo entrenador de Rangers sea favorable y vengan tiempos mejores. Y que desde el otro lado de la cordillera traigan un entrenador, por favor, porque nos hubiese gustado un chileno, pero si llega desde Argentina, que se aporte, que tenga algo que exhibir en su currículum, y, y no pase a engrosar el listado de tantos técnicos argentinos chantas que han llegado al fútbol chileno en la última década. Por eso, si se va a elegir alguien desde de, de Argentina, se están haciendo gestiones por estas horas se están entrevistando con varios que por lo menos tengan algo que exhibir en su currículum y no sea chanta un ejemplo más reciente y que significó el descenso a la, a la primera vez en la administración PINI Fernando Gamboa ahí tenemos uno de los tantos chantas que han pasado por el fútbol chileno en la última década y aportes han sido los menos en Rangel eh, Giovagnoli Y a nivel nacional, eh, San Paoli y, y algunos otros que son los menos. Que disfrute un lindo fin de semana. Si bebe, no conduzca, pase las llaves. No queremos lamentar accidentes. Y fuerza Chile, nuevamente habrá que levantarse, pararse de los embates de la naturaleza. Nuestra solidaridad para los, las familias. ...de los compatriotas fallecidos... ...en el Norte Chico... ...por el terremoto 8.4... De, ...de ayer cerca de las... ...20 horas... ...y... ...qué largo fue... ...aquí el temblor fue... ...grado 4 y algo... ...pero... ...largo... Un, ...dos minutos... ...así que... ...nos... ...reencontramos el lunes... ...a través de Fantástica... ...en el 92.3 FM... ...y en el 9.70... ...de la amplitud modulada... ...que disfrute... ...estas fiestas patrias... ...en familia... ...con los amigos páselo páselo bien beba moderadamente de lo contrario, no maneje y el lunes seguramente ya estaremos dando a conocer el nombre del nuevo entrenador de Rangers que repito, que sea un aporte no un chanta si llega alguien de afuera, bienvenido siempre que tenga algo que exhibir en su currículum Rangers no está para experimentos Y apuestas a estas alturas. Buen fin de semana y siga en compañía de Fantástica hasta que las velas no ardan con los bailables espectaculares. Baile con la buena música de Fantástica todos estos días. Por nuestra parte, nos tomamos un receso, un break y el lunes estaremos con las pilas puestas. ...para seguir con Señal Deportiva... ...un programa diferente, con estilo propio... ...100% original... ...lindo y largo fin de semana... ...disfrute, páselo bien... ...buenas tardes para todos... Radio Fantástica... ...con la camiseta de los ganadores